la película del momento, es en la película El hoyo, es española pasó por la gran Maya sin grandes alaracas, pero se ha convertido en la película de la pandemia la están viendo en todo el mundo, está triunfando en todo el mundo es una distopía es una cárcel voluntaria para algunos, con 333 niveles unidos por un hueco por el que pasa la comida Los de arriba comen y los que dejan las obras lo comen los de abajo. Esto provoca hambre, brutalidad, canibalismo. Es, insistimos, el hoyo. El hoyo, sí, el hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. asqueroso Nuestra comida ya ha sido comida. Uh -huh. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dice, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Tiene buen corazón. El alma de todas eh, las películas eh, la da su guión es la base de la historia es el alma que está detrás eh, del hoyo y el alma que está detrás eh, de esta concepción eh, la tienen nuestros invitados en nuestros siguientes invitados guionistas en del hoyo David Endesola, eh, muy buenas, ¿qué tal? Eh, hola, buenas noches, ¿qué oh, tal? hola, ¿qué tal? y Pedro Rivero, mucho, muy buenas noches, ¿qué tal? hola muy buenas noches hola, Pedro. ¿os imagináis eh David, Pedro la que se ha montado con el hoyo? no para nada, para nada que sí hombre eh, que sí que, sí, que, sí, <risa> que, que sí, nos lo imaginábamos sabes que eh, mira sabes qué ha pasado que um, mira con, con, con la tormenta canales, perfecta con los canales de distribución habituales que es el cine y demás es eh, en las salas es como que o sea, ven cuatro gatos Pero mira, todo esto es lo que demuestra lo, eh, el éxito que ha tenido el hoyo es que eh, uh -huh. no importa eh, cuál sea la producción de una película. Si una película tiene, bueno, pues gancho con la gente, da igual de dónde venga. Si ese uh -huh. problema es la distribución, que antes estábamos completamente colonizados por la distribución norteamericana, y ahora con las plataformas se puede ver que una película uh -huh. venga de donde venga Puede gustar a todo el mundo. Pero lo cierto es que la película se puede ver, es accesible, todo, pero es que es la que más se está viendo en todo el mundo. Eh, algo tiene que tener esa película, algo tiene que tener ese hoyo. Hombre, tenemos, tenemos que empezar porque estamos en una época de confinamiento y es una película de confinamiento. Claro. Que, no, que no es por eso, David. Bueno, no, no, no, no, no lo debajes. Es, que no es, es, por es porque hacemos un cameo tú y yo. Pues, eso es, que salimos desnudos, eso es. Sí, sí. Salimos es eso. desnudos, sí. No, pero a mí sí me gustaría comentar, que no sé si es cierto, eh, eh, si realmente en origen el guión, en vez de darle ese toque de ese terror que hay, que, que realmente lo, lo hacéis pasar muy mal, ¿eh?, lo hacéis pasar muy mal, ¿tenían un principio un toque más sarcástico, más de humor? Mucho más. El guión, bueno, el guión parte de una obra de teatro que fue una idea original mía, pero que escribía a cuatro manos con Pedro. Uh -huh. Entonces la lo que era la obra de teatro que nunca se llegó a representar de momento porque ahora, ahora nos están pidiendo de todo o sea, nos han pedido hacer ¿Sí? una ópera con el hoyo Toma, ya un musical sí. ya imagínate un musical, sí, un musical. bueno si ahí están los miserables pues el hoyo también va en la línea que lo que decía Es que en principio yo yo soy muy dado a la comedia, yo vengo del teatro y me manejo muy bien con la comedia así surrealista o con la comedia negra. O sea, es ¿Que te nota en la voz? Te nota en la voz que se no, no sí, nota. Sí. Y Pedro, ta... Pedro sigues sí, es más me parece más eh, oscuro oh, sí. que yo en más bueno, más en, más en la era ¿no? bueno esto es oye <ríe> no, pero no a, quién, ¿a quién de los ¿tiene? dos se le ocurrió la idea esa que me parece una de las bases ¿eh? porque no deja de ser una distopía un reflejo del mundo pero en un momento determinado se califica el hoyo por parte de ese sistema de esa autoridad eh, que no se sabe quién es pero se le califica como sistema de autogestión Es una cárcel, es una cárcel sobre la que mandan los presos. No, bueno, eso sí. se le ocurrió a un catalán, por supuesto. ¿sabes? <risa> ah, se, me, se le ocurrió a un catalán, pero en un pueblo que se llama Bilbiestre del Pinari, que es burgos que es el pueblo de mi madre. Sí. Y se me ocurrió después de comerme un cordero asado. Que, eh, que es la Ay, local, no ¿Que, es, perdona, ¿eh? que es la madre del cordero, bueno, ¿no, David? Es la madre del cordero, sí. Y viene de lejos esta idea, ¿eh? se me ocurrió como hace diez años y la soñé después, eh, después de esta comida, supongo que producto de una digestión pesada, pues soñé en esa con esa plataforma que bajaba respecto de comida y que iban comiendo hasta que no quedaba nada y la gente... pues tuve ese sueño, ¿no? pero era un, un, una idea muy inicial ¿Y ¿Os parece que escuchemos... Eh, vamos a seguir hablando con vosotros sí. os escuchamos un poquito más eh, de la película ¿Os parece? Sí, pues venga, bueno, escuchamos yo... un corte más eh, una grabación, una conversación que se encuentra en esa película Mi nombre es Trimaxi Señor Trimaga, ¿sí usted sabe en qué consiste este adreño? Obvio. Comer. A veces es muy fácil. Otras resulta muy difícil, según donde le toque a uno. Por suerte, el número 48 es un buen nivel. ¿Hay mucha más gente abajo? Eh, no, no, no me lo diga. Obvio. Dentro de poco habrá menos. ¿Los de abajo te oís? Dígame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio. Todo es muy obvio para usted, ¿verdad? Debe llevar mucho tiempo aquí. ¿Meses? ¿No? El muy mundo mucho. de los que están abajo, los que están arriba, los que están en medio, no deja de ser una metáfora de la sociedad. Y los de arriba se mían, literalmente en la comida de los de abajo. ¡Qué importante es el guión! José Manuel Esquivano, nuestro hombre en el mundo del cine, en La Rosa de los Vientos, ahí lo tenemos el Carijón y lo tenemos aquí. Siempre lo ha dicho, una película nace a partir de su guión. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, perdonar -per Perdonad que es que vengo ahora porque estaba viendo El Hoyo en Netflix. Y... <risa> es que es espectacular, no, ¿eh? Es, es, es broma, es broma. No, ya no. la había visto antes, pero ahí sigue, ¿no? Una película... Yo me atrevería a decir que de las películas de más éxito de esta temporada, por llamarle algo a la temporada, ¿no? Los cines han cerrado, pero allí sigue el hoyo en Netflix para que todo el mundo pueda verla y pueda disfrutarla. Eh, Felicidades, David y Pedro, me parece que habéis hecho una película sensacional. Y es verdad, el, el guión está en la base, es el, es el origen de cualquier idea que veamos después en la pantalla. Bueno, bueno luego... Muy muy, muy satisfechos porque eh, nos he contado desde Netflix y que es la película eh, más vista en todos los países. Sí, sí, sí. sí. Salvo uno, salvo en la India, porque ahí ya tiene su producción de Bollywood. Claro. Y, y esa, esa no supera, pero en, y, y en Corea demás, del Pedro. Norte, ¿qué tal va, Pedro? Kinyununo <risa> <risa> sé, ¿eh? <risa> <risa> está encantado. No hace más que comer, creo. <risa> Oye, no deja de ser, es, es verdad, Pedro David, un poco una distopía, un reflejo de lo que es extremo, pero de lo que es la sociedad. Ese hoyo muestra un poco de los indiferentes estatus sociales, aunque también es cierto que eh, se está un mes en uno, se acuesta uno en uno, y se puede despertar al día siguiente en otro nivel. Bueno, sí, es igual pero un poco yo, la, bueno, la diferencia, ¿no? Lo que, lo que muestra el hoyo respecto a otras eh, otros paradigmas sobre el capitalismo, ¿no? Es eh, que, bueno, que, que sí, que parece que es una crítica acerca de que los ricos cuanto más tiene pues, pues más joden a los trabajos, pero la cuestión es, ¿Y si tú estás arriba, ¿Y si tienes la oportunidad de estar a la IVA? ¿No harías lo mismo, no, uh -huh. David? Yo, sí, que me estabas pisando, Pedro, siempre me pisas. <risa> sí. que, eh, no, yo iba a decir que he leído críticas que dicen que es una, un ataque feroz al, capital, al capitalismo y otras que dicen que es un ataque feroz al comunismo. Sí, es verdad. O sea, <risa> sí. aquí yo Cada uno hace leído. una lectura sí, particular. Sí. Sí que tiene la peculiaridad de que en el sistema en que vivimos, los que están arriba siempre suelen estar arriba y los que están abajo suelen quedarse abajo, salvo contadas excepciones, ¿no? Y aquí sí que un mes te puede tocar en el nivel 3, donde te llega toda la comida, y al mes siguiente estar en el doscientos y pico. Entonces es el poner al ser humano en distintas situaciones que corresponden a distintas clases sociales eso nos ofrecía también hacer una pues un análisis de lo que es el el ser humano en sí más claro. allá de más allá de, la, de las lecturas políticas que le, le puedes hacer, ¿no? y, y también le dais el, el toque solidario, ¿no? Porque si hay mm. lo que se dice en determinados momentos, si hay comida para todos y se reparten condiciones, al final da igual los niveles que haya, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, pero, pero bueno, eso es como que, no, no comen mucho que, el de abajo, ¿eh? Ahora. y no Además, hablando de comida, creo que algunos de los actores, por ejemplo, Iván... Dice sí. que comer mucho no ha comido mucho durante el rodaje, no. que pasó hambre, ¿no? ¿Es así? No, claro, adelgazó 12 sí, kilos, ¿no? Me parece que eh, perdió 12 kilos. El rodaje tiene eh, que ser cronológico, la escrita la historia, para que él pudiera bajar ese peso y se notara en, en, en el rodaje. No en la historia, sí. Una de las cosas que se encuentran en José Manuel en ese guión es el hecho, se repite en muchos eh, momentos y esta, esa idea está presente siempre el hecho de que eh, en muchas ocasiones eh, la puerta, la brutalidad eh, se abre muy rápidamente ¿no? Pues sí, efectivamente, porque claro estos personajes están en una situación eh, límite eh, Trimagase porque lleva allí, no se sabe cuánto tiempo pero Goreng de repente amanece allí y se encuentra en una situación límite verdaderamente, tiene que subsistir de la manera que sea entonces la violencia puede estallar en cualquier momento hay esos eh, eh, instantes, esos eh, esos capítulos por llamarlo de alguna manera, en que la violencia está a punto de estallar que primero entre los dos protagonistas, claro, hasta que sucede lo que sucede no lo vamos a desvelar por si alguien no lo ha visto todavía ¿no? pero siempre se está en una situación límite, ¿no? y al respecto de eso, a mí me gustaría resaltar este formidable duelo interpersonal Interpretativo ...entre sí. Iván Masagué y Sorión Eguillón, ¿no? Un hombre, uh -huh. eh, Sorión, que procede del teatro... ...pero que se mueve en la pantalla naturalmente... ...como pez en el agua... ...y que entre los dos montan un un, un capítulo realmente... Un, uh, ...es un duelo interpretativo que llena la pantalla, ¿eh? es formidable. Sí, yo el otro día llamé, yo llamé a Sorión y le dije que, que cuando termine la cuarentena que no podrá, no podrá viajar a ningún país del mundo sin que lo asedien por la calle y se hagan fotos con él y, y, y con intenten comérselo, intenten comérselo sí. de todas maneras la, la brutalidad de, esta, de, este, de este personaje en realidad eh, es sensato eh, sabio No, pobre sí, yo no lo diría pero es dialogante sí, sí, sí, sí. se, se quiere lógico, comer a tu compañero sí. pero le, le ofrece todo tipo una de parte, explicaciones sí, de por qué sí, lo hace sí, sí, sí, sí de todas formas a mí una de las cosas que, que yo creo que impacta más y no sé si estaréis de acuerdo aparte del guión que creo que es la base es el, el escenario o sea ¿cómo, cómo conseguís que esa plataforma que no se ve cómo sube y cómo baja o sea ese, ese impacto visual Y, y, bueno, y eso, eso era, es es es total. Eh, era, era uno de el mérito todo, de Galden Urruti al que es el director y de sí. todo el equipo eh, que desde sí. luego bueno, ha sido un equipo de gente Con, impresionante sí. conseguir conseguir, ¿no? Que claro, es, es es una es una obra en un solo, en un solo escenario, ¿no? Prácticamente sí. todo el tiempo en un solo escenario y y conseguir tener los suficientes recursos, ¿no? como para que eso no se haga continuario eh, o, o o molesto, ¿no? Es, eh, sí, porque que, lo consiguieron. Es casi casi una estructura teatral la que tiene la la obra en sí misma y sin embargo resulta absolutamente cinematográfica. Y eso uh -huh. es otro mérito añadido, ¿no? Cómo se consigue que ese escenario que es prácticamente único se convierta en una en un escenario múltiple, a cada rato es una cosa distinta sí hay al trabajo de Galder que tu hizo un storyboard de de novecientas páginas es muy muy meti muy meticuloso No, y ¿qué, qué tiene salió? una reunión. No, David, ¿qué, qué el el es el está director? No, es el médico, director, doctor, porque no, así luego no, nos no, la devuelve. No, bueno, eso no hay, no, no. lo que sí que nos planteamos con, con Galder es eh, en algún momento no salir del hoyo, o sea, que no se viera la cocina o sí, sí. que no se viera sí. la, la entrevista y tal. Pero mm, al final decidimos que sí que. Necesitaba el, el espectador algún respiro, ¿no? Mínimo. David Cendezola, una de las ideas eh, que está presente en todo el guión en todo momento eh, y se repite en varias ocasiones esa frase es que los cambios, no, aunque parezcan a veces, eh, no son espontáneos, eh, sino que los cambios se producen durante un largo tiempo, aunque uh -huh. exploten en un instante determinado. Uh -huh. Bueno, sí, lo, la, lo, lo que habla en la película, la solidaridad espontánea, yo creo que es un término que nos inventamos nosotros, yo no lo he oído por ninguna parte, ¿no? Sí, sí, sí, la, sí, sí. Es que tú, tú, nunca tú, tú, tú se presentan. ¿Eh? Que, que esta gente que sale a cantar el error de, de Sistiré? Bueno, ¿eh? la a, gente a la sale a aplaudir, esto, aplaudir al balcón eh, de una forma espontánea, eh, pero... Que, ¿Que eso que eso vaya, va a llegar a algún sitio? No, eso no va a llegar a, a ningún sitio para ver si ponen el volumen más alto. Sí, sí, sí. sí Empezaron ¿eh? una serie de aplausos y se ha convertido en una competición de ruido. Sí, sí. sí de, de a ver quién hace más, ¿eh? Me parece a mí. ¿eh? Yo estaba pensando el otro día que deben, porque hay situaciones conyugales ahora muy difíciles, sí. habrá, yo creo, divorcios a mansalva, habrá, habrá un baby boom el año que viene, pero también habrán... Y yo creo que hay parejas que no se hablan, que están cada uno en una habitación y el único momento que se juntan es cuando salen a aplaudir a las ocho de la tarde, ¿no? <risa> Eres el casi tan malo como lo de la película, ¿eh? eh Malón me refiero químicamente hablando, ¿eh? Es que sí, la sí, situación, sí. Hace, esta situación se presta a muchas ficciones, ¿eh? Muchas uh -huh. ficciones que lamentablemente sí. son realidad, pero que tienen mucho jugo la situación que vivimos para, para un guionista. Ha, ha, habrá, que, habrá que saber qué estás soñando tú en, este, en estos días, Uy, David. No, no, peligro, no peligro, peligro peligro. Peligro peligro. ¿Eh? Porque David y eh, Pedro. Eh, Todo esto que está pasando, si no lo controlamos, que espero que sí, pero si no lo controlamos en alguna ocasión se puede convertir un poco en una distopía algunas cosas. Estamos eh, beneficiando ciertas cosas que no se nos ocurriría salvo que ocurriera lo que lo que ha pasado, ¿no? Bueno, la, una de las cosas positivas que yo veo es que mucha gente se, se planteará eh, ir a vivir a zonas rurales, ¿no? sí. Los, porque de la España vaciada a lo mejor eh, esto ayuda por, por, a, a un poco. Jardín, ¿no? Dices, pillado es que a mí me ha pillado esto en Tenerife y, y estoy en un sitio que me siento privilegiado no puedo claro, sí. no puedo ir a bañarme al mar pero tengo una casa con terraza no, te, no estoy en, en el piso de Barcelona de cincuenta metros que que hubiera sido bastante más incómodo, ¿no? no, cual, no. Al, al final esto, esto es una pandemia que al final le, le viene bien a los roicos, ¿no? Los roicos viven mejor esta pandemia que los pobres. No, os iba... los David ¿eh? tu David, ¿tú sí. lo de Tenerife ha sido premeditado o, o ha sido espontáneo? <risa> no, fue por... no, fue porque quería... Ahí está sonando el móvil... No, es que están. ¿Me oyes? Los... Sí, sí, son los pitos de la una, no te preocupes. Ah, es que vale, no, vale. No, hay, no hay boletines, están nuestros, vale, vale, nuestros vale. compis confinados también, los de ¿Mm? informativos los sábados. Vale, no, yo me vine con mi chica para pasar el invierno en Tenerife porque teníamos, como teníamos buenas expectativas con el hoyo y estábamos con otro proyecto y tal, pues me vine a escribir aquí y me, y me ha pillado esto. Pensaba volver a Barcelona ahora en principios del mes que viene, pero me parece que nos tendremos que quedar un poco más. Los guionistas en Del Hoyo, la película del momento, David en sola Pedro Rivero, muchas gracias pues muchas gracias ha sido, ha sido un placer y nada ya iremos eh, siguiéndoos la pista con el siguiente proyecto que os temo eh, yo le echaré un poco más de comedia a la próxima aunque sea negra y José... Pedro también me parece ¿eh? sí. José Manuel Esquivano espectacular el éxito del hoyo eh, sí, sí. inesperado eh, y, pero es que es en todo el mundo no es en España No es en Estados Unidos quien lo ve. Bueno, uno revisa Internet y todo el mundo hace interpretaciones. Sí, bueno, te, yo tengo que decirte que no me sorprende nada, ¿eh? de verdad. Eh, vimos la película en el pase de prensa que nos hicieron en Madrid, ahí estaba Galder, Iván, en fin, prácticamente la gran parte del equipo, ¿no? Y la sensación que había en la sala cuando terminó la película y los compañeros pues nos mirábamos unos a otros y comentábamos y tal, fue verdaderamente espectacular. Muchos dijimos, aquí hay una película de verdad, aquí hay una película para que triunfe por desgracia, la temporada pues es como es, ¿verdad? está el bueno en Netflix, la va a ver muchísima gente pero me hubiera gustado mucho más que estuviera en las salas, o, o también en las salas porque el recorrido en la y, sala vuelve ¿Claro? a las salas ¿No? claro. pues, pues, después y, de y todo le, esto ¿no? pues si vuelve le auguro un recorrido verdaderamente largo porque además como hay exhibidores que saben de esto y que apuestan por las buenas películas puede que el hoyo esté en nuestras pantallas mucho mucho tiempo, yo os lo deseo así de verdad David y, y Pedro y al resto de los compañeros la verdad bueno. José Manuel es que el hoyo ya es en la película del 2020 y acabará el 2020 y recordaremos el hoyo como la gran película del año, una película española una película que no esperábamos eh, que estuviera ahí, pero que ya está en la cumbre muy original así es, así es gracias José Manuel, nos hablamos en un instante pues sí, hasta dentro un ratito David, Pedro, infinitas gracias y felicidades y gracias y bueno, por bueno, vuestra bueno. genialidad vale, gracias hicimos eh. lo que pudimos <risa> Hasta luego. Adiós.